Hola, Gise, bueno,、eh, muchísimas gracias por la comunicación. Sí, estoy bien, estoy bien. Este, bueno, recién recuperándome un poco、mm. de. Del shock que tuve en ese momento, la verdad la pasamos muy mal, terrible.、Eh, no nos imaginábamos que no iba a pasar estas cosas,、sí. pero bueno,、eh, el que se la llevó un poco medio mal fue mi compañero, o sea, nosotros decimos、eh, el compañero, nuestros maridos, ¿no?、Uh -huh. Él sí, porque a él sí lo golpearon mucho, le, le, le pegaban con silla, todo, así que él sí que no. Pero está tranqui, está tranqui y hasta ahora por suerte ya se está mejorando.、Uh -huh. Mónica, ¿nos querés contar un poco en primera persona qué fue lo que sucedió el 4 de agosto? Sí, mira, nosotros habíamos salido,、eh, bueno, como bien ya decís,、no, eh, yo soy este, candidata, precandidata a diputada nacional por el Frente Izquierda Unida, y eso conlleva que nosotros tengamos que organizarnos bien para estas elecciones, y este, habíamos salido de una asamblea partidaria. Donde, este, claro, nosotros nunca nos imaginábamos que o sea, el, el lugar donde fuimos a comer quedaba una cuadra y media del local de, del MST, donde nosotros、uh -huh. este, hicimos la asamblea. Fuimos a, a comer, claro, este, vimos ahí empanada, pizza, nos sentábamos como cualquier vecino de barrio, nunca、uh -huh. nos imaginábamos en qué lugar nos estábamos sentando. Y de repente, este, bueno, ellos nos atendieron. Cuando yo pido un sandwich milanesa, me dice cuánto tiempo iba a demorar, veinticinco, Yo totalmente、eh, ajena a todo, está bien, no, no hay problema. Si no teníamos nada que hacer, ya eran las ocho de la noche,、eh, no teníamos nada que hacer. Entonces, este, bueno, hubo、eh, una demora, mira que va a haber una demora así. ¿no? Bueno, nos trajeron el sándwich de milanesa, comimos, hubo otra espera, porque habíamos pedido el sándwich de milanesa y una pizza, hubo otra espera en ese interín. Y en ese interín de más o menos fue 45 minutos entre todo el tiempo, ellos se habían organizado. Esto estaba totalmente premeditado, ellos sabían lo que iban a hacer porque me reconocieron a mí,、eh, obviamente en primera persona, que soy fiel luchadora de los derechos humanos y por la diversidad, las mujeres, los trabajadores. Y entonces, bueno, ellos ya estaban planeando lo que iban a hacer, ¿no? Bien. Eh, o sea, el pedido y la espera fue de una forma tranquila y normal. Totalmente, sí. Comí tranquila, relajada, sin esperarme lo que, lo que después iba a venir, ¿no?、Uh. Eh, cuando terminamos de comer toda la pizza, todo, este, nos levantamos.、Eh, bueno, le, le llamo a la señora amablemente, la llamo a la señora y le digo: ¿Me podés pasar la cuenta? Y me dice, son cinco mil. Ella viene, ella, la dueña, son cinco mil, porque no nos había atendido ella, sino no había atendido a otras personas. Y le pagamos los cinco mil pesos. Y ella me dice, ¿te puedo decir algo después de haberle abanado? Y yo le dije que sí, claro, estoy acostumbrada a que la gente, siempre que paso por, por los campos, por La calle, por lo que me encanta tu lucha, sos una, lucha, una luchadora, o sea, acostumbrada y siempre yo con una sonrisa. Y este le digo, sí, no hay problema. Y empezó a decirme barbaridades de cosas: ustedes acompañaron y vos acompañaste ese、eh, eh, e s c r a c h e a mi hijo por violación. Y yo quedé mirando, como diciendo, ¿Eh? o sea, quedé helada. Porque no sabía en el lugar donde me había metido. Sí, porque voy,、y、empezó inmediatamente a meterse con mi identidad de género, a ensuciar, a gritar, todo, todo. todo. Me dijo de todo, de todo. Entonces, en un momento, yo me p a r e c a cansada de todos los insultos y de, todas las, de, de, de, de, de todo lo que me decía,、eh, todo este, con ese odio,、eh, insultos transfóbicos, de todo. Entonces me levanté y le dije: m i r a listo. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa: ni vos ni nadie va a callar mi voz. Nosotros vamos a seguir denunciando a los violadores. Y si le denunciamos a tu hijo es porque violó. Entonces, no tenemos la culpa de que tu hijo haya violado. Y vamos a seguir denunciando a los abusadores, vamos a seguir denunciando la s violencia s de género y, sobre todo, a los violadores. Y eso fue lo que, lo que explotó y empezó a gritar, seguir gritando y me quisieron pegar. Obviamente. Ahí este, mi, mi compañero, se mete al medio para bloquear que se me tiren encima y lo han agarrado a él. Y, y ahí le dieron, le dieron, le dieron. Y yo gritaba: basta, basta, basta, basta, déjelo, no le toque, no le pegue. Y, y le tiraron al piso, lo agarraron con silla. Y bueno, y después ellos salieron a decir. Que este, mi compañero le había pegado a una mujer. No, no, mi compañero no levantó la mano a nadie. Primero, porque somos feministas, mi compañero también es súper feminista y defiende los derechos de la mujer. Y segundo, lo dijeron eso solo para tapar las barbaridades que me dijeron a mí. Las barbaridades. No hubo cosas que me dijeron, y me ejecuté, ya son irreproducibles las cosas、Bien. que me dijeron. Y, era, y ahora ellos levantan una denuncia como por violencia de género, como para victimizarse. ¿no? sabiendo, teniendo en cuenta que la persona a quien nosotros acusamos de, de violación está detenida porque le encontraron con una, granda, una granada. Fue, fue este, salió en todos los medios,、sí. le encontraron con una granada y la hicieron explotar en, en un campo. A esa granada, la policía de explosivos.、Uh -huh. O sea. Y bueno, y ayer tuvimos la oportunidad de, de, de hablar con el fiscal de la causa, ya que se me imputaba a mí por lesiones recíprocas, cuando en realidad, o sea, nosotros fuimos a comer a ir, desconocíamos el lugar y fue una, algo premeditado, algo que, que una revancha que ellos tuvieron con nosotros sin conocer con qué, o sea, ellos creyeron en el momento, porque de hecho yo me lo grita, vos cuando estabas con el movimiento feminista. La realidad que s í o con el movimiento feminista、claro. y seguimos defendiendo todos los derechos. O sea,、eh, inmediatamente la organización activó, vino la policía. También tenemos ahí un caso muy importante porque nosotros llegamos a la comisaría primero,、eh, quisimos hacer la denuncia y no nos dejaron hacer la denuncia diciendo de que ellos ya habían denunciado y, y no entendemos qué denunciaron ellos. ¿No es cierto? Y bueno, después nos dice.、Eh, Está, ya no explicaba, ¿no? El fiscal que、eh, no, todavía no está, no, a nosotros no se nos, impida, no se nos imputa a menos que él considere lo contrario. Claro.、Eh, Ustedes salieron, digo, por ahí para personas que no, no, no pueden hacer. Eh, eh, Un mapa, una localización. O sea, ustedes estaban、eh, muy cerquita de la comisaría, ¿verdad? Y desde ese momento en el que sucede, van directo a la comisaría y sin embargo, le dicen que ellos ya habían denunciado. No, nosotros llamamos al patrullero en el、ah. momento, porque cuando, cuando dejaron de golpear a mi marido, nosotros yo lo agarré a él, o sea, lo, lo saqué de ahí、mm. y caminé más o menos como 50 metros y me quedé en los 50 metros llamando a la comisaría,、uh -huh. llamando, llamando al, al patrullero y no venía, no venía hasta que después cae un patrullero donde empieza a hablar conmigo y después caen otros dos patrulleros donde cae y te hablan con ellos.、Mm. Este. Y ahí, ahí nosotros creemos que hubo una articulación, una articulación entre ellos, donde después me llevan a mí a la comisaría con el mismo patrullero y me hacen e s p e r a r y después la llevan a ella, y a ella este, la tienen primero.、Okay. Entonces nosotros creemos que ahí hay una cuña con la, con la policía, y por eso después salen con, con que nosotros somos acusados por. Por violencia recíproca, ¿no?、Uh -huh. eh, eh, o sea que somos procesados. No, lo mismo el fiscal dictará lo contrario. Pero、uh -huh. nosotros creemos que ahí hubo una cuña policial porque más se lo protegió a ellos que a nosotros. O sea, nosotros éramos dos. Estábamos sentados tranquilos y vimos una organización de 20 personas en el momento que no había comensales. Ellos dicen en una nota que, que levanta una persona de, por el mismo Facebook que había niños, no había niños. O sea, ellos desalojaron todo, estaba todo. O sea, estábamos nosotros dos, incluso vimos cuando uno de los delivery, que es el que le pega a mi compañero, le pega con los, con los sillazos, vimos cuando el delivery empieza a desalojar. Por ejemplo, había una moto ahí detrás nuestra y él la saca la moto y la pone p a r a la vereda porque el lugar era todo cerrado. Y ponen un equipo y, y con la música recontra fuerte para que no se escuche nada. Entonces estaba todo premeditado esto. bien. Eh, Mónica, ¿cómo, ¿cómo continúa esto? Ustedes pudieron hablar con el fiscal,、eh, ya está la denuncia hecha. Contame cómo, cómo sigue. Sí, este, nosotros、eh, hemos podido hablar con el fiscal y, este, bueno. Eh, vamos a proceder este, con, la, con la organización ahora.、Eh, la organización está al tanto de todo esto y,、mm. bueno, veremos cómo lo va tomando la organización con respecto a todo esto. Todavía por el momento no tenemos algo certero, ni decir vamos a hacer ni nada, porque la verdad solo las decisiones toma nuestro, nuestra orgánica, ¿no?、Mm. El MSP. Bien, bien, perfecto. Bueno,、eh, Mónica, esperemos que vos, que, que Mario, se encuentren bueno, mejor y que bueno, vayan pasando este trago amargo. Y saben que desde, desde acá los micrófonos de la t i n k u están siempre abiertos para, bueno, para que salgan por aquí las, las denuncias, las cosas、eh, no tan gratas como estas y, la, y las bonitas también. Bueno, muchísimas gracias a Gis y gracias por el espacio brindado. Gracias y que siempre están presentes en estas cosas que son muy importantes. No, por favor. Mónica, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.